Skipway and the cast get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors start certain if the show is through. Silent looks and with the cues With the frozen master smiles. At last, a 1998 show. The torch song, no one ever sings. The chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by a string. <laughs> Peña, ¿qué tal? ¿Cómo como estáis? Ay, madre, estoy eh, hoy estoy haciendo una cosa extraña que no sé si está bien hecho mal. A ver, está bien hecho mal. Falgo lo quiero, tampoco llegue, pero bueno que eh, a ver lo que pasa es que estoy haciendo el programa en sin auriculares y eso pues bueno pues fue que a ver. que no ya consciente de si se me, me se siente abondo o si tengo que, que ajustar esto a más el audacity me es raro me es raro a ver voy a poner voy a poner auriculares ¿eh? pero bueno esto lleva un pedacín porque primero a ver estos a ver si agarrar los, los que están rotos a ver no estos eh, de momento también entonces ahora lo que necesito y una clavija de este ahí está vale haciendo pasos ¿eh? yo fuego aquí que pensáis que ye por qué tal no y por hacemos tutoriales y que sepáis de que va la historia esta ay no coño suenan suena joder suena razonablemente bien coño ¿De ¿Alguien viene a meter mano a todo esto? Eh? Bueno, el, el, el, el micro suena un, un poco de pena eh? Suena un poco de pena porque suena un ruido ahí que, que me temió Pero bueno, gustame que vaya por un canal diferente al de la música de fondo Va por otro sitio y eso eso y bueno Joder, oye, suena... Pero realmente bueno, puede ser el micro o pueden ser estos auriculares. A ver, espera. Bueno, no, porque la música no suena, no suena tan tan mal como la voz. Hostia, suena, suena, pero mal, eh. Mal, mal de puta pena. O sea, lo que pasa es que claro, no, no puedo poner el. No puedo poner el.. Eh, coño, ya tengo aquí a, a, a, a una Wesh. ¿Eh? Que me hice dejar un Mr. Miserable <risa> Buenas noches, buenas noches eh, Hoy pasó una cosa ¿eh? Que podía haber vos Ya he hecho salto de un tema a otro eh, Sin problema Estaba ¿eh? falando de lo mal que se sentía el micro Oye por cierto aprovechando Que ya tengo Que ya tengo sintientes se Oye sentís igual de De mal el micro que lo siento yo O sea el micro la, la mi voz En este caso Sentís como, como si hubiera una, una sartén friendo patates de fondo. Si acaso decimos lo que no es que vaya a hacer nada, ¿no? Pero bueno, joder, su, suena realmente mal, ¿eh? suena realmente mal la, la historia esta, pero bueno. Eh, Sigue seguía, seguía con el tema, que ya que hoy somos una cosa muy extraña y que bueno, pues que podía contribuir a crear la confusión entre, entre los sintientes. y ya que hoy según entré en el estudio de, de Radio Cuca la radio libre de punto 1073 de la frecuencia modulada y en el Rg, pues según estaba entrando aquí ¿eh? hoy, hoy mismo hoy, hoy día 19 de octubre ¿eh? hoy día 19 de octubre y, y, y a esta misma hora ahora bueno son las 21 y 19 pues ponte que estuviera entrando al 21 y 10 qué sé yo eh, 5 y 10 no sé no tengo putear no sé cuánto tiempo me lleva aquí todos los preparativos para pa arrancar eh, para arrancar la noche bueno la cuestión es que según según entré estaba estaba sintiéndose eh, en Tamar la sintonía de Anedonia estaba sintiéndose el discurso Cabaret Y dije yo, esto eh, bueno pues bien normal porque aquí tenemos una programación en la TAO, eh, Que va totalmente al azar, puede saltar cualquier programa en cualquier momento puede saltar a Nedonia o puede saltar cualquier otro A la cuestión, ya que dije yo eh, Dije yo, ay amigo, pero a ver, esto lo que pasa es que Carlos, siendo esta hora eh, Si la gente está sintiéndolo pues lo menos pensará que o que, hostia, pues, pues, pues que el anedónico está arrancando el programa. Y luego menuda desilusión, ¿eh? si, si, para cuando acaba toda la sintonía esta, pues yo vuelvo a, a poner aquí... aquí eh, la sintonía y suena la sintonía dos veces y tal dirán ellos este que que que circuye este ¿Qué, qué milonga, ¿qué? ¿Qué hielo que que mi longa que yo lo que está haciendo esta noche bueno pues entonces quítelo rápidamente ¿eh? quítelo cinco minutinos hasta que ya puse la de la de verdad básicamente para que no vos confundieras porque como la semana pasada no vine y no vine por un motivo por un motivo realmente miserable ¿eh? ¿Sabéis por qué llegué no? Joder, que mal suena, de verdad, eh. Dios. Pues, dime por chat, joder, si suena, si suena así no también pero tuya ya. Porque aquí suena, pero, pero extremadamente mal, o sea, No sé si otros micros suenan igual de mal, pero yo os digo que no, no puedo cambiarlo, eh. No puedo cambiarlo porque, porque, coño, tengo el fondo para la mesa pequeñina y después de protestar de que Eh, yo quería que el micro tuviera para la mesa grandona y el otro para la pequeñina. No voy a ponerme ahora eh, a, a, a protestar. Bueno, Puedo hacer esto. Lo que pasa que eh, va, sí, eh, va, va, va a acoplar, va a acoplar. Pero bueno, bueno en fin, oye, joder. Una, intentar buscar una, una solución. Que dice si sí, me rompiste el corazón por unos segundos. Bueno, me Y que la semana pasada. Bueno, y es realmente miserable. La semana pasada eh, suena como si estuviese lloviendo, vale, sí. Ok, bueno, pues no debiera, no debiera sonar así, ¿no? Pero bueno, esto, esta emisora, lo, lo, a ver, lo realmente milagroso y que, y que suene, ¿eh? De verdad que os pues, digo que, que a ver, estamos en, en un precario, precario grande, ¿eh? Estamos todos ocupados, ninguno podemos, podemos, podemos estar echando huello de, ...de toda esta historia y bueno... ...diz la, la web que, que ya no me molesta... ...bueno, nada... No, ...de malo... ...a mí sí, eh... ...me <ríe> molesta para hacerlo... ...pero bueno... ...oye, nada... padre eh, me hallo y... ...y seguramente... ...y seguramente dentro de un ratín ya no me ...ya no me moleste... ...bueno, pues que... ...vos decía que la semana pasada... ...no no, no hubo en porque ...¿por qué no, no hubo en Endonia? ...ah, joder, sí... ...mierda, también suena... Si lo pongo a través de esto, también, ya, mierda, para ellos, mierda para todo oh, joder, Dios, no se puede venir a hacer un programa tranquilo una semana, oh, no, nah, para qué? Nada. mira, lo mayor, eh, quítalo todo y, y, ala, mm, fiaréme de que te ha sonado bien, West, eh, avísame, si sueno mal, eh, avísame tu peri, porque yo no estoy sintiéndolo, quité todo el sonido, porque, a ver, soy muy repugnante, y entonces a mí moléstame todo, y joder, un, un, un, un ruidín ahí con, bueno, un ruidín, es un ruidón ahí constante, pues pues ¿qué quieres que te diga? yo llevo lo mal, llevo lo mal entonces, bueno, pues fíjame de fíjame de aquí de la sentencia que me he hecho un habitu ¿eh? ¿qué pasó tan? joder, no va a ser todo ahora venga, yo me pongo un síntoma aquí a, ¿eh? a sentir el programa y que lo fiega todo el anedónico no, pues la sentencia también también puedo colaborar me ¿Eh? puedo colaborar perfectamente en este caso echando un para si suena mal la historia esta de, del micrófono pues, pues decímelo pues, a veces sin acabo de contar lo que quería yo contar de, que del motivo por el que no hubo anedonia la, la semana pasada bueno pues resulta que la semana pasada eh, el jueves fue fiesta ¿eh? y era el, el, el día de España ¿Eh? Día de España, día de España, bueno, ya de muchas maneras, día de España, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, eh, eh, Día de Santiago, claro, es el más importante, eh, que todos los días estén en el so, el so santo, en este caso y Santiago, Matamoros. Ah, no, ¿qué cojones digo yo? el día de Santiago y en Chunetu. No, no, y estoy el día de la Virgen del Pilar. No, no, no. Eso, la Virgen del Pilar, o, o el día de España, o el día de la raza, o el día de la hispanidad, o mesmo incluso eh, eh, el día... Eh, el día de... ¿qué? Oh? Día de eh, espera, no me... Vino a una idea a la cabeza y marchó otra vez, ¿eh? Mientras sacaba un pelo que tenía que tenía la boca. metió un pelo. Joder, que llega. vosotros nunca se vos metió un pelo en una boca. sea me bien de veces. Bueno, la historia. Joder, sigo. Eh, la historia de allí, que eso. Y era el Día del Pilar, el Día de España, el Día de la Hispanidad. Ah, bueno, de la conmemoración de, de la, del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. ¿eh? Entonces, todas esas cosas. ayer en la semana pasada. Y bueno la historia llegué yo como ando como ando, ando ando como una berza que no me pescancio de la mismas la media Por resulta que es que llega lluvias. Con eso de que llega fiesta no me acuerdo qué fíjese nunca que fí. Ah sí sí fíjese algo especial coño fui de salí de de monte por a dar un a dar un paseo con unos amigos. hombre, sí, sí no no muy prestoso resultó muy prestoso bueno por pues la historia que estaba yo por la noche después de la después de la salida eso y tal estaba yo en la ducha estaba yo ¿eh? Eh, y, y, y no sé por qué estaba yo convencido de que el programa ayer al día siguiente y estaba yo pensando nada no, pues mañana igual fallo de tal cosa igual fallo de tal otra, igual digo esto igual digo lo demás allá y de repente oye M de que digo yo madre de después por sí, si sí, sí, es llueves, si son las nueve y media de la noche si tenía que estar en la cuca eh, pero resulta que en cuenta de, de estar en la en la cuca estaba estaba en la estaba en la ducha para pa pa normal a, a mí personalmente no no me pasa ni, ni medio normal Ah, espera, no llevo ni el micro, creo que ya todo. Ah, y lo demás también, y toda la radio en general, la, la que suena como si tuviera, tuviera lloviendo. Bueno, no pasa nada porque es la web. Sí, seré tu asistente con mucho gusto. Sigo interrumpiendo. <ríe> bueno, pues bien, interrumpe, interrumpo, que pasó, que paso Tas, ¿eh? eh, y, y sí, viene me, viene muy bien tener. tener tener resistencia esta noche fue mucha falta a la a la resistencia ¿eh? fue mucha falta a la resistencia bueno pues sido llegó con la historia resulta que el, eso pues la semana pasada fue fue el día de España y por culpa de ese era el día de España va a irme y esclarecerseme es que, que que tenía que venir y mira que tenía yo alguna cosa que tenía yo ganas de decir a cuenta de que ya era de que ya era el día de España A ver, ya sabéis que este programa no lleve un programa de actualidad. No siendo cuando sí que un programa de actualidad. Eh, en el caso de la semana pasada, pues sí que <coughs> sí que me apetecía a mí hacer algunos comentarios de, de actualidad. perdona, hay <coughs> una tos que tenía aquí. tal. Si este programa fuera de actualidad, eh, esta semana falaría del fuego. ¿No? que hielo que hielo que lo que más pude llamar la atención esta semana no al fuego es ¿eh? sí, y que, que ardimos eh, la Francia bueno la Francia de pedazo el noroeste ardimos aquí ardió el norte de Portugal ardió el sur de Galicia ardió el suroeste de Asturias ardió a, a cuenta de una pandilla de, de no sé de indeseables de malnacíos, de tal que que prendieron fuego, uno Porque como bien decía de alguna frase que, que que circula estos días, pero ahí el monte en un arde, el monte quémelo. ¿eh? En este caso exageración, el monte si arde, si cuadra. Lo que pasa que en este caso el, el monte en un ardeo, el monte, el monte quemaron, ¿eh? quemaron como tantas veces. Lo que pasa que, que esta vez llegando al, al extremo. mataron mataron mucho mataron mucho que provocaron esos esos fuegos que se incendiaron porque mataron por supuesto a a toles especies vegetales que vivían en todos esos montes que ardieron por bueno pues por por la su, por la su obra ¿eh? por obra de ellos mataron a muchos muchísimos animales ¿eh? Yo no sé si es verdad, si es, mentira, si es mentira, si es mentira, sin decir, pero no sé si visteis esa semilla de, de la perrina en, en Galicia, eh, que llevaba en la boca, entre los, entre los dientes, el, el cadáver carbonizado de, de su cachorrín. No sé, yo pues digo si es verdad, si es mentira, porque ya eh, avanzó tanto esto de la posverdad unos años, unos años para acá, que ya sabe dios lo que es verdad y lo que y lo que hay mentira Amén, me hace tú buenas noches bienvenido me hace tú llegó también llego también al llegó también al chat ¿eh? Eh, bueno ya te tienen te que poner al día aquí la web pero hoy tenéis que ser los, los asistentes porque suena suena tan increíblemente mal que pasó de poner los de poner los, los auriculares vale pues suena, suena muy mal yo sé que vosotros estáis también sintiendo el mal sonido ¿eh? el sonido como de esa lluvia que tanta falta hacía que al final llegó lo que pasa es que bueno llegó un par de, de días tarde eh, estáis sintiendo ese sonido que para mí ya es extremadamente desagradable y entonces necesite que los, los auriculares o sea que en caso de que suene mal de que suene muy bachino muy alto lo que sea yo no me voy a, a pescancear así que bueno pues nada avisáisme a, a través del a través del chat que bueno pues nunca nunca mal eh, que desde el otro lado falla algo que falla lo youtube ¿eh? Eh, como mucho así de vez en cuando ponéis ahí un comentario no, hay que hacer hay que trabajar ¿eh? y hacer de algo de, de, de provecho Pues bueno que decía que, que ardió, ardió un, un buen pedazo, ¿eh? bueno, no sé, que yo os deseo, mucho dolor a los que lo oficieron, deseo yo un dolor largo, intenso, ¿eh? mira que yo no soy de desear así estas cosas, pero bueno, eh, la vez que, la vez que, que alguien robó la, la flor colorada de Pascua que había. En una maceta, en la, en la tumba del miguelo deseé mucho dolor deseé un, un, un cáncer doloroso Muy doloroso Y un cáncer, tenía que ser Un, un cáncano y muy doloroso Esa vez, en sin saber quién fuera ¿eh? Y en sin saber Porque digo, bueno A ver, igual cayó sola Y la recogieron los servicios de limpieza ¿eh? La tiraron No sé, pudo ser eso Pero lo más fácil Y es que de alguien la, la robara y si alguien la robó pues pues yo yo deseo deseo dolor para él ¿Eh? sí mira, deseo dolor Este Hostia, es hostias un placer ser asistente de neodonia coño pues de puta madre tengo dos asistentes encantados de ser asistentes pues pues más encantado tú y yo que tengo tengo asistentes joder qué pasada porque yo habitualmente el programa como estamos que hacerlo solo la producción la dirección la presentación la realización oye pues viene bien lo de tener alguien que que te eche un gavito de mes en cuando bueno pues que estaba hablando de los incendios y el dolor que de la misma manera que en aquella ocasión pues yo habitualmente no deseo dolor anáide no sé no va no tiene ningún tipo de, de producción, de productividad. Que qué, qué cosa buena me va a producir a mí, que, que otra persona, eh, que otro ser sienta dolor. Pues no me va a producir absolutamente nada bueno. Eh. Va a producirme de algo malo, pues va resultando desagradable, que, que se te dé. Pero en aquel caso de ese dolor. Y en este caso, eh, pues yo cuido que, que si esa, esas personas Que, que quemaron el monte. ¿eh? Si tienen dolor, mucho dolor, yo estaría satisfecho, prestaríame. Sí, sí, prestaríame, porque, joder, no sé. A mí el monte, ya lo sabes, tocar tuco de decirlo aquí. A mí encántame ¿eh? Préstame Calellar por el monte. Préstame, no sé, lo que se siente allí, préstame los árboles, préstame el. El, yo que sé los animales que viven por allí, préstame todo ¿eh? y entonces es como me presta todo el hecho de que da alguien por bueno, no sé si por pura maldad o por intereses a los que dicen no, oh, seguro que hay un mogollón de intereses detrás de, de la quema otros dicen no, oh, lo único que hay es maldad no tengo ni puta idea de si es maldad o si hay intereses casi me parece peor ¿eh? más miserable Que hay que para miserable yo pero ellos son más miserables que yo todavía casi me parece más miserable que sería por intereses que, que sería por maldad porque ella sigue por la maldad ¿Qué quieres que vos diga párenme pues mira un fincho dentro de lo que cae más digno ¿eh? el el el hacer el mal por amor al mal como como decía ese lampo en el cuando describía su demonio de la profesidad me pues parece que ya era, ¿Eh? el mal por amor al mal bueno pues casi me parece más digno el mal por hacer el mal por amor al mal que hacerlo por por algamar un, un beneficio económico ¿eh? o de algo de eso eh, si, sí, la, la puñetera verdad, yo lo que, yo lo que siento ¿eh? yo lo que siento y no tengo ningún no, sé, no tengo ningún reparo en, en contarlo, que quiero que lo pasen mal joder, hostia, yo lo que hay Es lo que hay ahora eh, pese si a tener asistentes y sí que tengo que poner un momentín el, el, el, el, el, el, el ah, no pero eh, asistentes tenéis que avisarme estaba poniendo la música de fondo demasiado alta y entonces esa que distorsionaba ¿sabes eso? yo que distorsionaba pero bueno volvemos entonces a lo que la semana pasada por culpa de no sé qué será un despiste normal tendrá que ver con la radiación que bombardeó el mi cerebral a ella muchos años hay muchos años pero todo va a peor ¿eh? esto no cura esto va a peor no lo sé el caso llegue que por el motivo que se la semana pasada eh, es que decir venir a venir a anedonia eh, anedonia quedó en sinfacer por cierto la semana que viene también va a quedar en sinfacer pero ya no por voluntad mía ni por escaecimiento mío ni tal ya que otra vez dice algo así muy alta ahora bueno igual ya que hay como se dice esto hay retardo claro pues es que, que haya que haya retardo y entonces es pues bueno normal bueno que te vayas diciendo vos eso que por motivo que sea la semana pasada no fice en, en edonia pero la semana que viene tampoco no voy a hacer en edonia y esta vez sí sé por qué ¿eh? esta vez sí sé por qué esta vez porque bueno pues eh, alguien opina ¿m? que el hecho de que una persona pues decida vender mal vender bien vender bueno vender parte de la subida eh, para parte de la subida a cambio de bueno pues de de dejar horas de echar de esfuerzo de echar de muchas cosas a cambio de nada más que perres, ¿eh? bueno, pues hay quien opina que, bueno, que a ver, tú cuando aceptas vender, pues es un, un tercio aproximadamente de la, de la tu vida, ¿eh? esas ocho horas diarias, ¿eh? pues tienes que estar dispuesto a, a regalar también muchas otras, ¿no? Eh, bueno, en este caso, pues hubo quien opinó que yo tenía que regalar ellos dos días enteros para ir a, bueno, pues, a la infecta ciudad de, de Madrid, a la capital del del reino que celebró el, el sodía de la Patria la semana pasada, que por culpa de eso no pude venir a hacer anadonia, sencillamente porque se me escaseó, porque fuéseme la pinza y era fiesta, tal no sabía en qué día estaba. Bueno. la historia a ver sin tan, sin tanta metáfora, ¿eh? vamos a decir sencillamente, que que la peña para la que ¿eh? trabajo, para la que viendo el mio tiempo, por la que soy esclavo a cambio de, bueno, pues de un de que, que, que lo peor de todo es lo más miserable y es que no tengo falta de ellos, Ahora, la mayoría de las migas que me dan no les necesitaría, pero bueno. Por el motivo que sé ya estoy ahí. Trago con estas cosas. Y esta vez tragué también. No, no entiendo por qué. No, no entiendo por qué. Pero bueno, pues pues tragué. Y entonces a no ser. ¿eh? Que, que despierte. ¿eh? Algo que queda de hermana y, y bueno, pues. Me niegue a esas cosas. O incluso me niega absolutamente a todo. Y, y vuelva a ser un hombre... dentro de lo que cabe un poquitín más libre que que ahora es decir un hombre libre y mentira no iba a ser un hombre libre igual pero lo mejor bueno pues todavía todavía tiempo de ser un poquitín más libre sabréis lo a la semana que viene si prendéis ¿eh? el, el transistor o el internet o lo que sea lo que utilicéis para para sentir esta emisora si lo prendéis y a Paezo, ¿eh? y digo la fecha y digo la hora y esta historia si ves que llegué directo bueno pues el rey que me revela y que manda todo toma poco ¿Eh? quizás sería lo mejor que, te, que podía hacer a algunas personas diversos ¿eh? disgustarlos seguramente a mí no me gusta disgustar a nadie pero también es verdad que bueno pues que a lo mejor explotar no pasaba nada por explotar Ya sabéis que no soy yo de esos De que hay que quererse a sí mismo A uno mismo Y hay que hacer las cosas por uno mismo Yo no me quiero a mí mismo Entonces yo no fuego las cosas por Por mí mismo Si hice las cosas pensando en mí mismo De mano pues no Se juro que no lo aceptaba ¿eh? Esta Este bueno, pues, 48 eh, No más 48 50 Unas 60 horas de de esclavitud extra, ¿eh? a, les, a les ya a les ya, impuestos de por sí y tener que ir a ese sitio que que que, que me apesta, ¿eh? ese sitio que refugio de, de una manera tan ah, es infierno sobre la sobre la tierra, tener que que ir ahí, tener que estar, esta vez ya y por demás Yo ya no sé si que ese cachondeen de mí lo están mirando a ver cuánto cuánto aguanto cuánto tardo en reventar esta y ya, ya, ya quieren que te haga dos o diez otra vez demasiado alto en el fondo ¿eh? otra vez demasiado alto. bueno bueno pues eso que sepáis que ya la, ya el motivo por el que la la semana que viene ¿eh? una no a anedonia a que en caso de que la haya, hostia pues pues celebráelo joder eh, abrí una lata de cerveza por lo menos o bueno si no me gusta la cerveza sacáis un yogur de la nevera que sé yo celebráislo de alguna manera eh, porque eso querrá decir que que soy por lo menos un poco más persona lo más seguro ya que prendáis esto y no teáis y siga siendo el mismo miserable que soy ahora pero pero bueno bueno así con la tontería eh, van ya 31 minutos y todavía no dije que la semana pasada como no pude venir quedé sin falar de ese si tema de actualidad que que bueno pues que este programa no llega actualidad pero que tampoco tengo tengo yo ningún problema en hablar de actualidad de ese mes en cuando porque de ese mes en cuando este programa sí pues es la actualidad y bueno pues como ayer era el día de España ¿eh? pues, pues el día de, de, de la raza y el día de la España mira curiosamente es el día del reino y ya era el día del reino también a quien llegó a decir este año lo de lo de que ya era el día de la patria, ¿eh? el día de la patria. La verdad que eh, pues nunca vi tantas banderas de, de España puestos por ahí, ¿eh? en las ventanas, en tal como, como este año. Eh, claro, es por odio. Por odio, porque, bueno, pues eh, si nunca hubo demasiado... No sé, daba a mí la sensación que nunca hubo demasiado apego, demasiado querencia por los símbolos en, en, en este estado. Eh, pero bueno oye pues normalmente no hay mayor para para crear patriotismo eso saben lo saben todos los que se dediquen a, a este tema de crear patria eh, no hay nada mayor que, que un enemigo común eh, unas veces busca un enemigo exterior y esta vez pues buscose un enemigo un enemigo interior un enemigo interior con el que además ya estaba el terreno bastante eh, cuchado porque bueno pues, yo de toda la vida recuerdo de la manera que tenía todo todo dios bueno todo dios no a ver que no se puede decir todo todo me puede decir un, unos cuantos la manera que tenía el general eh, de la gente a los catalanes no sé por qué la verdad eh por envidia podía ser no sé eh, porque a ver yo tuve vida alguna vez en, en Cataluña yo me yo que queréis que os diga dábame la sensación de que aquello efectivamente no era el mismo país que el el mismo sitio que que el que sitio donde yo vivía ver, que no era el mismo joder y obvio no la No puede haber dos espacios ocupando, no, como ye, yeah? no puede haber dos seres ocupando el mismo espacio. Bueno, no sé cómo coño se formula al principio, pero ya sabéis a, lo, a qué me refiero. El mismo, obviamente, no ye. Pero bueno, que decía yo que, que no, no daba la sensación de estar en el mismo estado, o no me la daba a mí, a otro igual va y dice, no, oh, estoy exactamente es igual, ¿eh? Y, y, igual, yo creo sé. Avilés, que. que San Sadurnida ¿Eh? no, ya. No hay ninguna diferencia. Pues igual, ¿eh? Igual ya era una percepción mía. Pero bueno, sea por el motivo que sea El caso y que pues, bueno, pues. que en general mucha gente, unos más y otros menos, despreciaban a, a Cataluña. A mí siempre fue una cosa que me llamó la, la atención. Porque yo, la verdad, bueno, pues, más que despreciarlos. voy a hacer tampoco que yo tenía admiración mucho menos pero bueno sí que pues podía reconocer que yo que sé, pues si yo fuera capitalista seguramente admiraría a Cataluña respecto a Asturias o a otros sitios porque bueno hostia yo que sé pues mismamente por el hecho de que para ir para allá la última vez que tuve nunca crucé tantos camiones Pues, ...pues seguramente... Pues, ...yo porque se mueve más en tema... ...industrial, económico, qué sé yo... ...esas historias que a mí me, me traen sin cuidado... ...pero que para algunos son... ...tan extremadamente importantes... ...no sé exactamente por el motivo que ya era... ...pero, pero ellos tenían... ...había ese desprecio... ...ese desprecio general... Eh, ...un desprecio general que sobre todo... Eh, ...y eso sí que toda la vida... ...me, me llamó muchísimo la atención... Eh, eh, centrabas en el catalán dios eso de que los catalanes falas en catalán madre de dios madre Bueno y todavía hoy en día eh, a un baño eh, eh, bueno bueno bueno uno como crispa a la gente con la enerva el fecho de que un catalán fale catalán madre madre madre aquello de que, que no saben hablar español tienen que andar falando eso pues no sé Que un catalán fale catalán, igual tampoco, oye, no sé, una cosa tan rara. No, pero bueno, según ellos, yo casi llego, pienso que, que llegaban a creer, porque si no, no entiendo explicación, que nada más falaban así para pa ofender, para que no los entendieran. ¿eh? No lo sé, hombre, que de alguna habrá, ¿eh? Porque, porque a ver, papá, yo soy en, en todas partes y en Cataluña, pues seguramente también. está lleno de baballos, Ay, igual que los hay aquí, y que está petado de ellos, yo, yo el primero, pero bueno, oye, a ver, no sé, es como si te cabrees con un, con un yo qué sé, con un portugués, porque habla portugués, que yo que no sabe hablar español, no, joder, es un portugués, o sea, <risa> coño, va a hablar no, pero el catalán sí sabe hablar español, bueno, sí, vale, y, y yo sé hablar también Y, bueno y es mentira no sé hablar inglés pero bueno podía saberlo y no me da la gana de hablar inglés eh, no sé ver, y es una historia muy muy extraña yo no pienso que la mayoría de los catalanes tengan ningún problema para para en, en castellano si, si hay falta de ello pero tampoco me parece tan raro que, que falen en catalán no sé, a, ver, a mí que yo una cosa que me, que me trae sin cuidado ¿eh? como prácticamente todo sobre sobre este asunto Eh, acuérdame una vez, mira, eso, eso ya fue lo más eh, las lenguas eh, eh, cuando están escritas, joder, pues una cosa y la escritura y otra cosa y la fala, no todas las lenguas se escriben igual llega a, o al extremo de que ni siquiera todos las lenguas se escriben con un mismo alfabeto pues, eh, pues, eh, pues tenemos el alfabeto árabe, el alfabeto cirílico, nosotros usamos el romano Pero bueno pues hay muchos iguales. Y la cuestión ya es saber de un sistema de codificación, sin más, ¿eh? de sonido. Tú codificas el sonido pues con unos trazos en en, en, en unos trazos dibujados, escritos, ¿eh? en, en palabras. Y bueno, pues luego lo decodificas. Y en unos casos la codi una determinada codificación se decodifica con un determinado sonido, en otros esa misma con otro. o como en el caso que nos ocupa eh, un mismo sonido puede codificarse de maneras diferentes todo este rollo y para una vez que ya fue el, el extremo porque bueno eh, sabéis y si no lo sabéis yo que en catalán eh, la, en el estándar de la escritura en, en lengua catalana en un existe la el, el grafema En la letra Ñ ¿eh? la letra Ñ existe cuido que nada más en, en asturiano en castellano y en, en, en euskera me parece que también la, la utilizan y luego bueno en el portugués de españa también también eso que también llaman gallego si hay uso en la también en esos estándares padre, que, que en esos cuatro son los únicos de todo el mundo que, que se utiliza la ñ eh, existe sonido ñ nada más en estos lingües no pues en portugués existe el sonido ñ en, en yo que sé pues en francés existe sonido ñ eh, y en catalán pues también existe sonido de la ñ que es lo que pasa Coño, pues que los, los portugueses En cuanto a escribir una ñ Escriben una n y una h ¿eh? Pero eso pronúncelo ñ Los franceses En cuanto a escribir una ñ Escriben una g y una n Pero eso pronúncelo ñ los, los, los catalanes En cuanto a escribir una ñ Escriben una n y una griega si guíes, Y eso pronúncelo ñ De hecho, si cualquiera de vosotros intentáis pronunciar, sin forzar la separación, eh, el, el, ese conjunto de, de fonemas, ¿eh? veréis que palatalizáis la, la n, al, al, sencillamente, al pronunciar la y, la y, la detrás de la, de la n. pues a la, a la paletización lateral esta de bueno, digo yo que ya ¿eh? igual me, un, un lingüista, un filólogo y me dice madre de Dios, vaya burrada que estás diciendo tal, pero puedo que no ¿eh? pues no que, pues no, que ya bueno, pues la cuestión que que eso, que, que a ver, que el sonido y el mismo, ¿eh? el sonido y un, un y diferente Bueno, pues acuerdo me hay muchos años. Menos al al, al al al cerebro la la cuestión está. Bueno, la memoria, ¿eh? Ya sabéis que yo no creo nada. Bueno, bueno, nada no, que en ningún momento de empezar con historias. Menos mal la memoria. Una anécdota en la que ya era cuando yo estudiaba en la facultad. Pues fin una una rapaza, ¿eh? Con una indignación tremenda. Y dijo mía, mira. Se acaba, estaba yendo el, el Barca, ¿eh? estaba yendo el periódico Marca y tal Y venía una noticia sobre un equipo de fútbol eh, catalán, barcelonés en concreto El español, ¿eh? el Real Club Deportivo Español Pero venía, bueno, pues en aquel momento, no sé si en aquel momento, en antes y tal Pues el, eh, bueno, escribíanlo en, en catalán ¿eh? Mira qué paradójico, no, pues si es el, que el equipo se llama español, escriben el nombre en catalán. No, pues no es paradójico, a <risa> ver, es que hostia. Bueno, el caso Y que para escribir español, ellos utilizaban la grafía esa que usa la, la N y, y la Y, la Y. Entonces decía, mira, mira qué asquerosos pasme que esa fue la, la frase que utilizó. En, en cuenta de poner español, escriben Español, Mira que hay que forzar ¿eh? Para pronunciarlo de esa manera Mira que hay que forzar De mano lo que lleve una palabra Hay que separarlo en dos Porque si lo pronuncias todo junto pronuncias español ¿eh? No hay ni manera de pronunciar Una N y una griega así Que no se español ¿eh? Bueno pues ella dicho Mira hay que ser asquerosos Ponen, Escriben español <risa> Yo creo que esa anécdota Es un, un ejemplo muy bueno Una metáfora muy buena De la locura que ¿eh? De la locura que impregna Todo este, todo este tema Pero la cuestión Que así enemigo tan odiado Por el tema que sea, ella No sé, pero un enemigo siempre Siempre odiado por bueno pues Por un porcentaje importante de la gente Mal visto por... A lo mejor no lo diga Pero mal visto también por otro porcentaje grande eh, Seguramente, no sé Por cuestiones emocionales, sentimentales que, que no sé dónde salir, de verdad Que no, no se me ocurre, pero bueno La cuestión es que <coughs> Aprovechando ese enemigo interior Pues sirvió para pa reforzar mucho pues El, el sentimiento patrio ¿Eh? Un sentimiento que yo, la verdad, dame la sensación de que hay 20 años, hay, ¿eh? hay 20, 25 años, hay 10 años mismamente. No llegué no, que lo hubiera, no que lo hubiera mucho. eh, eh me a mí que no había ese sentimiento. Eh, lo que pasa que, joder, pues esto fue una un acícate bueno. A mí personalmente súbamela, eh súdamela profundamente. La gente puede sentirse asturiano, puede sentirse español, puede sentirse catalán, puede sentirse de la su so casa. Mm, a mí, la verdad, van a seguir siendo esclavos. <ríe> Siéntense como se sientan. Pueden ¿eh? estar muy orgullosos de la, de la su so tierra, de la su so pero van a, van a seguir siendo una panda de pringados, que van a seguir, o vamos a seguir siendo una panda de pringados, que vamos a seguir esclavizados, malviviendo. Dirán otros que viven mucho, pero sí, bueno, pues anda, que si vosotros malvivís, ah, entende, me, no me refiero a, a malvivir porque realmente malvivamos, a ver, comemos todos los días, tenemos ropa, tal, es un malvivir. Yo refiero a que podríamos estar de otra manera, ¿eh? Y podríamos disponer de las nuestras vidas, podríamos, podríamos ejercer la, la nuestra voluntad y no lo hacemos, ¿eh? O sea que bueno en ese sentido me refiero no me refiero a ¿eh? a, a, a que tienen cubiertas les son necesidades básicas incluso mesmo les ¿eh? un buen puñado de necesidades creadas y otra cosa seguro que los criatas de sentimientos es perfectamente que ella lo que ¿eh? que ella lo que a lo que me refiero y por qué pues pienso sinceramente ¿eh? que todas esas personas van a seguir siendo igual de igual de igual de miserables. ¿Eh? Van a seguir cediendo a su voluntad, van a seguir deseando que sean otros los que manejen sus vidas. Ahora mismo tú estoy diciendo que ese caso va a ser tanto los que ahora se sienten tan patriotas españoles como los que se sienten tan patriotas catalanes y tan dispuestos y tan encantados ¿Eh? tan dispuestos a, a sufrir, a, a llevar hostias, a tal, con tal de que de que cambien los osamos, ¿eh? de que los que ellos jodan la vida se otros, bueno, pues pues encantado. El caso es que ¿eh? el caso ya que por, ¿eh? por ese motivo, pues ahora mismo, ¿eh? obvio, en mi ciudad, que hoy empieza a estar revestida de madera, ya lo entendéis seguramente. ¿eh? Bueno, si no entendéis, eh, voy a ponerme a, a de explicarlo pero todos los años, más o menos por estas fechas, mientras una semana, el centro viejo está revestido de madera. Sí, sí, sí. Eh. Eh, no hay más que pasar ese perupa velo. Y para sufrirlo, si cuadra. Bueno, eh, voy a otra cosa. <risa> ya lo que estaba hablando. Pues aparte de eso, eh, tá, eh, aparte de estar el lleno de madera, está el lleno de banderes. ¿eh? De banderes que. que no verdad que antes no se vieran. Banderas me refiero a la, a la bandera del Reino de España. Bueno, ¿eh? bueno a, a la, bueno, voy a voy a matizar un poquito, porque de algunas son la bandera del Reino de España y de algunas otras no necesariamente. Pero yo cuido que podemos decirse en, en tu caso la, la bandera de España. ¿eh? La bandera de España. Y iba a decir que nunca no hubiera tantas banderas de España juntas en los balcones y tal, pero yo me enteré, yo me enteré porque Eh, acuérdome muchos años en las fiestas de, de algunos pueblos, y era y era Bezu saca la bandera y en harto pueblo de, de banderes banderas. Acuérdome la primera vez que fui a a ese sitio que a mí me gusta tanto a Chorca. La primera vez que que fui a Chorca, eh, que dice macetu y perros bastantes Aparte de aparte de madera, eh, aparte de tanto revestido de madera que también hay perros. Bueno, pues oye, háblalos, háblalos, No te digo yo que no. ¿Eh? Me echarán a madera, no sé, ¿quién sabe? <risa> y y, y de macetos, ¡rabiosos! Madre, entonces casi va al más no un pasar por Centro Viejo, ¿eh? Yo procuro no pasar por Centro Viejo, estas hermanas siempre Pero bueno, oye, puesto para, ¿eh? puesto para el revestido de madera Otro sitio que no sea centro, qué sé yo En fin, también puede, también puede pasar Bueno, que eh, la cuestión con la que estaba, y que es cierto que a mí me gusta tanto, Chuarca, la primera vez que llegué, que llegué en fiestas, no me acuerdo ya si llenan las fiestas del, del Rosario, si llenan las fiestas de San Timoteo, que son las islas, dos fiestas más gordas, esto que tanto al verano eh, en fiesta. Ya ha sido un pueblo, una villa prestosísima, está siempre está eh, en fiesta, como dije una vez, una... una rapaza de Madrid que conocí allí en Chuarca, decía, joder, ¿pero aquí qué tal? ¿Todo el mundo siempre contento? Claro, estaba viendo todo el rato que si charangues, que si siente de fiesta, que si tal, bueno, pues claro, pensaba que todo el mundo estaba siempre contento. Seguro que no, ¿eh? desgraciadamente no creo. Pero bueno, eh, una cosa que me llamó la atención, además, la primera vez que fui a Chuarca, Eh, fui en bueno, la primera vez que fui no pasar atraveséle muchas veces yendo para otros sitios pero la primera vez que fui específicamente allí eh, fui en, en tren ¿eh? y los que conocáis aquella aquel sitio la estación de tren de chuarca está ta, tan un alto ¿eh? y bueno pues nada llegamos al alto entonces el alto pensé ya pues muchas casas muchos edificios Y ya me llamó la atención. Bueno, en aquel momento me asustó. Ah, porque yo no me pensé, es que yo también pasé por la enfermedad esa de, eh, de, de creer que yo, yo era miembro de una nación y tal. Eh, yo, yo en el mio caso fui fui asturiano, estudianista y estas cosas. Bueno, bueno pecados de mocedad. Eh, de alguno otro diría eso, de todos pasamos por ellos. Yo no digo que pasáramos todos, digo que pase yo. y otros igual también y otros pasaron y quedaron, vamos a ver ¿eh? y otros no pasaron nunca <risa> a mí tocóme ¿eh? un momento y usted dijió, pero bueno, joder, vaya movida, ¿no?, todo, banderas es de España y, y sí, pero bueno, pues que ya era sencillamente una cosa de, de fiesta, ¿eh? ya era la costumbre ¿eh? de fecho había ya de alguno que en cuenta de la de España se acaba la de Asturias, había la bandera de Asturias en, en alguna ventana, en algún balcón había otras veces que que, que lo que también ya eran los dos ¿eh? pues bueno oye y, pero sí sí ahora eso sí de, de un tiempo a esta parte de unos años para acá ya cuando voy ya no hay ya no un pescancio de ver tanta tanta bandera a lo mejor a verano que viene polvo deles sí, o a lo mejor lo sería ahora es que es sin que es sin falta que sea verano Bueno, pues la, la cuestión, eh, yo quería ir un poquitín más allá, eh, vamos allá, y el, el fecho de que haga esa bandera, pues bueno, también llevó un conau debate eh, entre, bueno, pues los que dicen que es allí la bandera fascista, digamos, que son no es ya la bandera que tenía que representar al... Al, al estado o al, a la patria o a la nación o a la, a la puta su madre se llama como se llama y la llamen como la quiera llamar y los que decían que eh, que bueno que soy una chorrada y que lle la bandera de la patria y, y que lle la bandera del régimen democrático y toda la pesca eh, yo creo que ni los unos ni los otros A ver, tienen toda la razón, porque casi nunca tienen toda la razón en exclusiva. A mí da mal la sensación, cuando llego, sobre todo en Internet, las discusiones y los debates entre los partidarios de lo, de lo uno y de lo otro, que a la mejor el problema que, que tienen, tanto los unos como los otros, y joder! pues, da algo tan fácil de solucionar como agarrar un, un libro o buscar por el mismo Internet. Pues bueno, venga, pues vamos a prescanciarnos donde, donde salieron estas cosas. Bueno, lo primero ya hay que decir ¿eh? que las banderas, ¿eh? básicamente, ¿eh? aunque bueno, pues hay de algunas historillas que no, que dicen lo contrario, que quieran identificar historias. Bueno, las banderas son para identificar ejércitos. Son básicamente eso. ¿eh? Eh, son llamatives, ¿eh? más o menos llamatives, para poder distinguirles bien en el campo de batalla, ¿Eh? el origen de las banderas, eh, básicamente es distinguir a, a los ejércitos en, en el campo de batalla. Eh, no nos engañemos, esos trapinos de colores son para eso, a eso de identificar países enteros, tal, eso vino después. ¿eh? Eh, primero, pues identificaban ejércitos a lo mejor, casi reales, ¿eh? también. Pero, pero, pero eso de identificar tu un territorio, tu un estado, no me eso, eso vino mucho después, eso no lle, eh, no lleve de, no lle de mano. Eh, las banderas son para eso. ¿eh? Y, y, sabiendo eso, lo primero de todo, ¿eh? pues a lo mejor no viene mal, oye pues intentar enterarse de la, de la historia de esa bandera, bueno pues que que unos dicen que yo esto que otros dicen que yo lo otro y que otros dicen que yo lo de más allá. Yo a ver que en un que yo sea ni, ni mucho menos ningún experto en en estas cosas. ¿eh? Y pero bueno, puedo contar lo que yo básicamente sé. Y, y si queréis saber más, como ya sabéis que yo nunca doy información fidedigna y posible que que diga Te ha lleno de, de errores. Coño, pues busca los que no es tan difícil. Pues el que tenga acceso a Internet, que lo mire por Internet. El que no, pues que vaya a una biblioteca y busque ver en algún enciclopedia o de algo la historia de la, de la bandera en cuestión. Pues yo os digo que las banderas, básicamente TOES, ¿sí? tienen un, en origen eh, bueno, pues la, la función de, de identificar al... al ejército. Eh, concretamente esta, esta que, que está en discusión, esta la bandera que ahora lleva la, la bandera del reino de España, que básicamente lleva eh, dos franches marielles eh, y una franja gorda en medio encarnada, eh, que lleva lle, cuando tenemos que estudiar en la escuela la francia encarnada y eh, el doble que cada una de las marielles ¿eh? y luego lo de en medio está el, el escudo nacional bueno en medio bueno y tirando un poco para la izquierda hacia el mástil que no me acuerdo como ayer la historia de ¿no? la cuarta parte desde el mástil para bueno, no ser una, una historia así ¿no? bueno pues la, la bandera está en cuestión pues no fue no, esta no fue en origen para identificar al Sherz durante el campo de batalla fue para identificar a los barcos de guerra en el mar, eh, en la mar, eh, para ser que en tiempos de Carlos III, me parece que ya era, un rey de mucho, eh, de mucho, del, del 1700 y pico, me parece. Bueno, pues, eh, de hecho, a los míos barcos de guerra. ¿Eh? no se ve claro que sean los míos, no se ve bien el el estandarte, porque este el paisano en cuestión y era un borbón, ¿eh? un borbón de esos que como los borbones en pelota que, que después, unos años después, eh, parodiaron y escribieron aquel cómic satírico y pornográfico los hermanos Becker, los Borbones en pelota, bueno pues este Carlos tercero y era y era también un un borbón de esos, un borbón. ¿eh? Eh, bueno, pues los, los burbones tenían un estandarte pasó bandera, digamos, eh, porque en este caso sí que tenían bandera bandera que no llegara para identificar el ejército. Esto iba a evolucionar y identificaba una familia real, una familia que se, se creía con el, con el derecho divino de manejarles las voluntades de, de otras personas. Pues sí, estandarte esa bandera y era blanca, sin más, una bandera blanca, bueno, con su escudo la historia, pero, pero un estandarte blanco. Entonces, claro, eso en el mar no se veía bien, no se veía bien. O sea, que este a este paisano, al burro honesti, no se le ocurrió otra cosa que hacer un concurso. ¡A la venga! facéisme aquí unos cuantos banderas a ver una que se vea bien y tal y bueno pues de entre todos los que salieron ahí en la historia pues agarró esta esta que lleva que hay ahora ¿eh? eh, una bandera de, de colores mariello y encarnado ¿eh? y veíase bien veíase bien o veía una contrasta bastante bien el, el encarnado y el mariello bueno, pues son dos colores que pese a ser de la misma familia cromática Pues bueno, pues encaje, o sea, encaje madre de Dios. Contrasten bastante bastante bien. Entonces les dicho, "La venga esta." Escoyó la él porque dio la gana, no porque eh, no porque tenga ninguna historia. Eso que te cuentan después que si la sangre derramada, las franjas rojas, eh coloráes, son símbolo de la sangre derramada por la patria y, y la franja Eh, eh, les franceses maría la, la encarnada y una más que, que boah, de sangre y muy gorda y les marielles son el, el oro traído de América y la patria y eh, el brillo de, eh, de Pijales, eh? tonterías como lo que pino sencillamente era un, un, un, un estandarte para que los barcos se eh, reconociesen en el mar eh? Y supieron, este y de los míos, no tengo que disparar y un cañonazo. Ay, me ca este no, este tiro y el cañonazo. ¿Eh? Sencillamente eso. Sencillamente eso. Eh, ni siquiera él se propuso que, que aquello fuera la bandera del, del reino. No, no, no. Los reinos de aquella no tienen bandera. Joder, qué coño ni qué tal. No, porque solamente después, tiempo después, bueno, pues, parece que... Que se popularizó. ¿Sabéis cuando se popularizó? Yo muy curioso, ¿eh? Yo cuando lo leí y tal. Dije, hostia, pues a la vez que la bandera de Asturias. Porque la bandera de Asturias. Bueno, sí, vale. Ya en los tiempos del antiguo reino de Asturias. Eh, en el siglo, siglo IX y tal. Pues ya, oye, pues hay restos arquitectónicos. Que siempre son como emblema de aquella monarquía. Pues una, una cruz similar a... a la cruz de la victoria que hoy que hoy te en el trapo de colores que que representa que representa el auto de tu principal de asturias pues la cuestión es que bueno pues eso no, no era ni mucho menos la bandera de asturias porque asturias no tenía ninguna bandera eh, en todo caso si había que representarla de, de, de alguna forma según los libros de pexilología y como se llama la ciencia que ustedes en el ciencia a la que yo bueno ciencia disciplina disciplina a la que yo fui un, un poquillín aficionado y, y hay bastantes cosas de heráldica y, y vexilología en ese momento bueno pues puede ser que Asturias si hay que representar Asturias de alguna manera eh, facíase con la con la con el escudo de una, una familia importante que pues digo, la verdad no me acuerdo cuál era. El escudo sí era el de las siete sueles de Zapato. parece que ya pues una figura heráldica que no me acuerdo ahora cómo, cómo se le llama, pero que bueno pues popularmente llama, llamaban y llaman las sueles de Zapato. ¿Eh? Azules y María y no me recuerdo igual que, que lo que quedó ahora en la bandera. Pero bueno, puede ser, puede ser que popularmente, eh, pues que, que mucha gente, bueno, pues usaba esa bandera de, no sé qué qué, llama, qué sería la bandera de, de Cuadonga, ¿no la llamarían, no sé, no sé, sabe Dios. Pero bueno, sí, puede ser que ser que la usaba mucha gente, con diferentes colores, eh, diferentes colores, de fecho, bueno, pues con ventas, no sé si será... que lo dicen los del Sporting, oye, o será verdad, no lleno de generación, ¿eh? yo he sentido lo a los del Sporting, que la que primigeniamente la bandera de Asturias era la cruz encarnada ¿eh? en un fondo blanco, tiene sentido porque me parece que la bandera asturiana, no de Asturias más, eh, más yunxiana que se conoce, y la de la bandera de guerra ya os digo que las banderas llegan para identificar los ejércitos la bandera de guerra de, de Alfonso segundo el casto que que era efectivamente pues una bandera blanca con una cruz de de, de colorada en, en medio ¿eh? Eh, o sea ya que bueno pues puede ser guapamente que lo uno combinado con lo otro pues pues pudiera ser pudiera ser así Pero bueno, a mí como tampoco me gusta el fútbol, también Juan que la bandera sería roja y blanca, eh, o azul y mariella, que parece que pudo tener que ver con el fecho de con el fecho de ese escudo de esa familia que llega de esos colores, bueno, eh, tampoco me importa. El caso es que parece que cuando la, la guerra la independencia, otro momento de, de exaltación de la patria, eh, en este caso ante un enemigo exterior, ¿no? Un enemigo interior. En este caso lleno los maldad los malvados franchutes, a los que también si ellos tienen bastante manía, ¿eh? eh. Tanta manía como si ellos tienen a los catalanes, normalmente si ellos tienen los franchutes. Igual podrá ser una, una cuestión etnoling, etnolingüística, porque al fin y al cabo el catalán y el eh franceses pertenecen a la misma familia de dialectos del latín. Igual, igual y por eso, igual ellos tienen. ellos tienen manía por, por ese tema porque claro como ¿eh? ¿eh? tenemos ellos manía los franceses estos son en parecido ¿eh? pues venga, tenemos ellos manía también no sé tengo ni puñetera idea pero bueno sí que en aquel momento ¿eh? en el que en el que en el que hubo un enemigo común exterior en este caso bueno pues la, ¿eh? la gente adoptó esa popularmente esa, esa bandera Tanto la asturiana aquí en Asturias, esa de la cruz de la victoria en Marielu, en Riva de, del Trapo Azul, como en general la española, en eh, encuernada y, y Mariella, Después, bueno, fue cambiando el, el escudo únicamente en un momento dado. No sé si tenía escudo, luego cuando vino la república, la primera o no la segunda, la primera mantuvo, el, mantuvo la misma bandera, ¿eh? También el escudo, me parece que el escudo pasó de ser de, parece, ¿eh? todo esto parece, míralo joder, si os interesa, eso Parece que pasó de ser del de el de los borbones, ¿eh? que ya era ahí un escudo muy, muy rebuscado, yo no sé no, cómo ya era, pero sí es que tenía ahí la de mi madre de cosas. Eh, pasó a, a poner un escudo de, de, de el escudo de Castilla y León. ¿eh? el escudo con un castillo y un guión, eh, rampante, eh, que lleve, bueno pues el emblema de la antigua corona de, de Castilla, que no bueno, pues deja de ser el origen del, del reino de España, eh, la corona de, de Castilla. Bueno, pues de José, eh. y pues es un argumento para decir a muchos republicanos bueno, pues, que no necesariamente un argumento que utilizan muchos eh, de los del otro día para llamarlos ignorantes la primera república que sí tenía la misma bandera no, no hay por qué eh, refugiar la bandera porque lleva igual de republicana que tal bueno, obviamente esos republicanos no llegue a ver esa y otra otra confusión ¿eh? hay los que son republicanos y piensan que las repúblicas que son todos de, de extrema izquierda o la de mi madre, pues, pues tiene que mirar a ver ¿eh? cuántas repúblicas hay por ahí que es ella, ¿eh? no necesariamente, no necesariamente, ni mucho menos. Bueno pues la cuestión es que esto es un argumento que, que utilicen. Después de la segunda república, pues, pues vino la vinieron los urbones otra vez. ¿Eh? vinieron los burbones otra vez y, y siguieron con la misma bandera volvieron a cambiar el escudo esta vez no sé no sé qué y era cuido que también ya era castilla y, y guión no sé cuándo se añadió navarra y aragón la verdad que no sé no sé por cuándo fue cuido que eso fue para, la, para cuando vino después la segunda república que fue la única vez que se cambiaron los, los colores desde, que, desde bueno pues no sé cuándo reinó la, la gorda esta que salía en pelota en el en el cómic este de los de, de los Becker la Isabel II que fue la que me parece que fue la que decretó legalmente que la bandera del Reino de España iba a ser la la, la colorada y, y marilla Eh, desde, desde entonces que, que yo sepa la única vez que, que cambiaron los colores fue en la, en la segunda república que se hizo una bandera con tres franjas de igual, de igual tamaño eh, una un seguía siendo colorada otra seguía siendo mariella y posee pues una tercera de color morado en según yo tengo el yeillo por ahí eh, en en la y en memoria de del de pendón de, de los comuneros castellanos que en el que en la edad media se le levantaron contra Carlos V ¿eh? bueno pues oye era una manera de meterse con los reyes el escudo en ese momento también también cambió el escudo Sí, me parece que fue en este momento cuando aparte de Castilla el guión metieron también eh, Navarra y, y Aragón otros dos los otros dos corones digamos que que, que que se consideren el origen del del otro denominado reino de reino de España luego una cosa curiosa que siempre me llamó la atención eh, eh, el, eh, la bandera de la República el escudo ha eh, tocado con una con una corona mural eh, una corona que muchos dicen hay un un de un castillo un niño un una corona no yo según yo era la cosa una cosa bastante habitual en muchos sitios ese tipo de, de corona que a, podía ser perfectamente el escudo de de una casa real y llevar ese ese tipo de corona mural ¿eh? que algunos dicen no no que eso es cosa de la de la república después bueno pues vino el, el golpe de estado ¿eh? El, el estado aquel el, el estado de los amos republicanos pasó a ser el estado de, de nada más el amo aquel el, el fresco general procedente del noroeste como os decía os algún chiste y no lo pilláis bueno igual me lo voy a poner ahora a explicado esta noche no tengo yo ganas de ponerme a explicar los chistes bueno pues que vino ese y volvió a poner la bandera con los colores de antes volvió a Eh, acomodar el, el escudo eh, en este caso puso un, un aguilucho eh, el águila de san juan eh, que fuera en el su momento el emblema de los de los reyes católicos eh, de los reyes católicos en la edad media supuesto origen último del del reino de, del reino de españa bueno, otros dicen que el origen último ya era el reino de asturias y tal bueno, pues, Otros dirán que, que la hispania romana, qué sé yo. ¿eh? Tampoco lleva una, una cuestión que a mí me la, me la rifan. Flandantísimo, de verdad, os pues lo digo. La cuestión es que después, 40 años después, falla 40 años, mejor ahora mismo, pues vino la, la, la transacción, la transacción democrática. Y, y en ese momento, pues bueno, eh, digamos que muchos... querían muchos de algunos no sé si quieren muchos de algunos querían oye pues cambiar esos emblemas no eh, los emblemas de de bueno un régimen fascista totalitario y eres ellos, ellos bueno pues defendían otro tipo de, de régimen es pues igual el de totalitario pero bueno, pues con otra apariencia con otras formas bueno pues sí como tenían otras formas también querían cambiar los Los emblemas, pero parece ser que en aquel momento, pues un sector eh, muy bastante importante y bastante poderoso que era el sector militar, pues parece que ser que, que puso como, como condición ¿sí? para pa no sublevarse y para aceptar pues la transacción eh, que se respetase la, la bandera. ¿sí? Entonces, bueno, pues ante. Bueno, por supuesto, en restablecer la, la bandera, la bandera anterior, la de la, los años de la Segunda República, eso puede ser que estaba más que descartado. Hubo una opción, hubo una opción que bueno, pues que hubiera podido ser a lo mejor pues pues una manera de juntar a la a la gente, porque ya os digo que pasaron muchos años eh, sin que mucha gente de la que vive por aquí y mucha gente de la que vivimos por aquí por un motivo o por otro no nos identificamos con esa bandera yo porque no me identifico con ningún trapo de colores otros porque se identifiquen con otra ¿eh? con, con la con la tricolor esa de la, de la segunda república bueno pues el caso llegó una opción que era, eh bueno pues para, contentar, para intentar contentar a todo el mundo Eh, mantener los colores tal como Taben Encarnado y, y Marieju pero hacer eh, que los tres frases fueran del mismo del mismo tamaño como se como ya como era La bandera del Estado republicano mm, al final eso bueno pues, pues tampoco puede ser que los, los militares se pusieron muy repugnantes y eso tampoco ellos valía y entonces quedó la cosa en en cambiarles Volver a poner el, el mismo escudo más o menos, no idéntico, pero bueno, un escudo muy parecido al de al de la República, un escudo en el que en este caso añadí en la la, la flor de Lis como emblema de los de los Burgones que están que en el, el poder, en el poder, bueno pues en el poder simbólico porque supuestamente no tienen poder real más que el poder de vivir de puta madre y eh, básicamente tienen eso pero bueno existieron eh, muchos también ¿eh? pasa que bueno estos bien más de puta madre todavía que nadie sin hacer nada ¿m? Ah, y luego aparte si si el rey va por ahí la eh, la PT violar a una rapaza o cortar el poscoso o no puede ¿eh? a ver, no lo fae porque queda feo pero poder puede y, en un, eh, y no ni tenían por qué llamar la atención porque el rey ye inimputable dice la la constitución democrática esa que tenemos porque somos todos iguales pero si sí, no sé por qué motivo y, y es más igual que otros o, bueno no sé, no sé no sé no sé cómo hay la historia la movida que que dos es otra es otra bandera y, y sé que es verdad que bueno pues que mucha gente considera la, yo siempre El Cuando llega guaje y cuando era chorvete y tal, siempre la vi más como símbolo facha. Y siempre los que estaban más orgullosos de llevarle lleno los que tiraban más pa', pa callao. ¿eh? Supongo que ahora, después de ya tantos años, pues sencillamente esas cosas la mayoría de la gente ni siquiera le sabe. A ver, vamos a... ¿Cuántas de las personas que viven por aquí alrededor... ¿Eh? Pensáis que, que, que tienen conocimientos de historia Como para saber que hubo un tiempo que, que hubo una forma de estado Que ya era republicana Que tenía una bandera de unos colores Y que luego vino uno que puso una dictadura Y la puso de otra Y que después ¿eh? vino vino una transacción Y dejaron esa misma bandera Entonces había los que decían Que no se podía echar esa bandera Porque ya era... ¿De verdad pensáis que, que la gente que vive ¿eh? Que vive para aquí Que, que tiene puta idea de eso? ¿Qué va a joder? Pues la peña no sabe pasar la oco con un canuto, más de ellos, van a andar sabiendo historia. Historia que cada vez está más chonchana. Pues, joder, ¿qué historia van a saber? ¿Eh? Te da mucho más el odio al, al enemigo, que, eh? te da mucho más el, el desprecio a de los putos catalanes que, que, que la... Que tener que acordarse de que es si historia que si la pesca que si lo que pasó ¿eh? allá casi 100 años no, no, ¿para qué? ¿Eh? era mucho más lo, lo otro, Ya normal normal. yo, ¿Yo que queréis que vos diga yo personalmente pienso pienso que yo una una pato echada a todo ¿eh? los banderes no dejan de ser sencillamente, bueno, los banderes tú es, ¿eh? tú es se la roxa igualdad, se la Eh, sería la, la, la mariello azul, eh, la azul gualda. La, la de aquí de dice eh, la, la azul gualda. Eh, pues, pues, un deseo de ser también un, un farrapo eh, eh, de colores. Que se son todos eso, pues, pues, farrapos de colores. Pote, eh, creo que son. Yo no pienso ya lo sé, no soy nada original ¿eh? seguro que ya todos adivinaréis que te iba a poner este cantar bueno, ¿qué pasa? joder, el está pues, guapo a ver que yo aquí donde me sentís yo soy muy punky, va a decir que un día que si pongo fados, que otro día que se es rock and roll, que otro día que se es bueno joder, vale, pero, pero yo en el fondo uso de estos ojos oh. Y bueno pues eh, la cuestión ya eh, que esto ya va va ir va a ir cantar, pues a cantar, cantar veréis, voy, voy a ver si os sorprende un poquito con el, con el otro, eh. Eh, voy a ver si os sorprendo, no, sentí el otro día, cortarme de él, así que no lo sentía no sé cuántísimo, no sé cuántísimo tiempo, y te si yo estoy eh, muy bien para pa mi estado de eh, pa mi estado actual. Eh, para mi estado de desprecio a todo y, y fartura, fartura ya de todo. Y era un día de estos que, bueno, pues un día de estos que fue antes de ayer o ayer, no sé. Que estaba viéndoles las semillas de los de los incendios, de, de los fuegos. Y, y estaba que me... No estaba ni siquiera que me llevaba a Dios. Porque sencillamente ya era como un bachón de decir... No hay nada que hacer. Esta miseria. Yo soy el anedónico miserable. Pero yo que el resto de la humanidad. La mayoría allí. Bastante más miserable que yo. O por lo menos hay, hay algunos. Que tienen tal nivel de miseria. Que yo nunca voy a, a, a ser capaz. De alcanzar con mucho que me esfuerce. No soy yo de esforzarse. ¿eh? Tampoco. Pero bueno. Aunque me esforzare. No, no sería capaz a... ...al gamar esos, esos niveles de, de miseria. Estaba viendo eso, estaba viendo esas imágenes espantosas. ¿eh? Estaba viendo a esa, esa perra llevar el, el cachorrín quemado en la boca. Estaba viendo a los caballos muertos, eh, abrazados en, en mitales llames. Estaba viendo a la imagen de una viellina de, no sé, de 80 90 años... Llorar, ¿eh? llorar al ver pues toda su tierra, todo, todo su alrededor, toda su casa, todo quemado, ¿eh? todo quemado, todo que llena ambas tenices. Venía de, de, de ese día en el que en Asturias no amaneció, de ese día en el que decíamos ¿eh? a las nueve que ya tenía ser día, pero ¿por qué allí allí noche cerrada? ¿Qué yo lo que está pasando? ¿eh? Acuerdo un, un compañero que me dijo, venga, venga. Sal, sal, sal aquí, mira al cielo Y salí en esa noche cerrada y mira el cielo Y el cielo estaba amarillo De color amarillo Y decía, esto que llegue, ¿Eh? Eso ya era el, el reflejo del fuego ¿eh? El reflejo del fuego Unas nubes de fumo Que no me dejaban pasar la, la luz del sol Y eso que estaba el Más cerca a de kilómetros A 100 kilómetros por lo menos Pero Indasina Indasina llegaba Llegaba hasta aquí, llegaba hasta el centro del autodenominado principal Aquí estaba Xantabase todo eso con que me entero de que deciden que la mi vida no merez No merez más que marchar para el infierno Marchar para el infierno un par de días, un par de días Venga, la a tu vida, tú no tienes nada que hacer Tú tienes que hacer nada más lo que mandemos nosotros ¿eh? Y si nosotros decimos esto Pues tú tienes que hacer esto Tienes que dar gracias Tienes que dar gracias Porque tienes trabajo ey, ey, Mientras vaya Yo mira, llévame, llévame muy bien con la Bueno, con la limpiadora Y con casi todo el mundo en general Llévame bastante bien con casi todo el mundo Por lo menos de fachada ¿eh? Con ella de fondo también Bueno, no, Y con todo el mundo, cuando la poca gente que me ha yo cuido que se me nota la de Dios Bueno, la cuestión Que supuestamente cuando ya entra yo ya tenía que estar allí Pero como muchas veces estoy Siempre me dices de que es, ¡Trabajando! Y digo, ¡A ti que te puedes. Y me llevo bueno la banda, mientras no falte ¡Que no falte! Y digo, que no falte, joder, que falte una puñetera vez Y se lo de, ¿eh? que lo quiero Pero bueno En fin Eh, que cuando estaba juntando todos esos pensamientos, todos esos sentimientos Pues acordéme de un, de un cantar que la verdad que que reflejaba muy bien lo que, lo que yo estaba sintiendo en ese momento Y dije yo, pues este cantar voy a ponerlo en la anedonia y en la anedonia lo pongo y bueno pues a ver si pues presta ¿A que no es típico poner dos cantarinos tan seguidos? ¿Qué va, ¿Qué va a ser típico? en estúpidos en el mundo bueno, pues no lo sé, pero a veces yo por lo menos damos la sensación de que, de que sobramos muchos sobramos muchos en, en este mundo ¿eh? en fin, que vamos a que íbamos a hacer? pero bueno mientras tanto, los que eh, joder que me esta yo ya la, la segunda semana que me pasa que voy yo aquí todo de gallo voy a quedar de puta madre, voy a ¿Eh? voy a poner el, el cantar de, de cierre tal pero pongo otro este este es de verdad que quería poner eh, porque ya voy acabando la semana que viene pues no voy a no voy a tardar de todas maneras oye pues que no me ya que no me ya yo espero que no me cojan a mí si, si tu repelente espero volver oye, y, y si estoy aquí sube y si prendéis la anedonia busquéis el día el dial de la de la cuca ya para eso y soy un poco más libre no lo sé igual igual soy o, o igual no soy en fin sea como sea la, lo importante es que a vosotros que no me vale que no me ¿vale? ¿Mm? no y ahí no voy a decir eso de a ver si te sé que que bien porque igual que no soy yo pero bueno de todos espero que sí vale venga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 Das cobertes que estás padeciendo una náusea constante. Tragarte siempre los mismos frentes, sin girar, sin parar. Encima de un perro escocés que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio sobre el mismo ejidal.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 Que no, que no, no, no, no te no, no, no, no te no, no, no te